básquetbol argentino, Liga Nacional A Playoff primeros juegos y también el partido entre Estudiantes de la Plata y Atenas de Carmen de Patagones por Deportivo. y tres pantallas, Taze Sport DirecTV y Deporte B, tres pantallas para dos categorías diferentes la verdad que la propuesta es muy buena en el medio de todo esto también tenemos NBA por la pantalla de ESPN y seguramente por la pantalla de Space así que y también por la de Deporte B, así que Muchísimo, pero muchísimo básquetbol para ver Si no ves básquetbol porque realmente Estás muy ocupado O tenés muchas mujeres, ¿no? Como es el caso nuestro, ¿no? ¿no, Damián? ¿Está enganchado? ¿Julio Lamas? ¿Cómo le va, Julio Lamas? ¿Cómo anda? Buenos días, ¿cómo van? ¿Cómo va usted? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Bueno, estoy eh, entrenar. Eh, acabaron de entrenar uh -huh. Bueno, ¿cómo está el equipo para, para el partido esta noche? Bien, están todos los jugadores disponibles Y con ganas de empezar el momento más importante del torneo. ¿Se prepara diferente el entrenador y el equipo para una etapa de postemporada? Hay un ambiente distinto, eh, sabiendo que se juegan los partidos decisivos del año, lo que van a acabar poniendo la nota de eh, es lo que hagas en la liga. Y se... en eso, en, en la preparación, se nota la diferencia previa, de es que eh, hay por ahí un un estudio del rival eh, más largo y te enfocás en un solo equipo sabes que eso es lo único que tenés ahora el rival que te toca y no tenés este, ninguna atención repartida la no tenés toda puesta en eso ¿Cómo trabaja el, el entrenador y el cuerpo eh, técnico que tiene entrenador, preparador físico, asistente este, los médicos la gente que está llegada al equipo en algunos casos psicólogo ¿Cómo? Eh, para jugar en este caso contra ciclistas de junín que ya lo han enfrentado en varias oportunidades, que por ahí eh, no por ahí no, que fue el equipo con peor récord de la temporada, que viene de ganar un juego y que viene con un envión positivo, que por ahí no tiene nada que perder en la competencia, y ustedes manejar la presión de que ustedes fueron primeros todo el año y que terminaron primero, porque me imagino que hay como una presión diferente y al mismo tiempo puede haber un, un eh, no digo un relax, pero puede haber como un estado de confianza también diferente, ¿no? Respetando al oponente, eh, primero que nada, eh, y eh, preparándose de la manera adecuada, eh, es la mejor manera de transmitir el mensaje de que eh, el partido hay que jugarlo y que este partido no es continuidad de lo que ya jugamos en la temporada regular. ¿no? Nada que ver, ¿no? y No, bueno, eh, empieza el juego de las emociones y de las presiones, la montaña rusa de las emociones y de las presiones de los playoffs tienen eso, lo hace tan atractivo y tan interesante, que eh, es que un equipo que eh, eh, ganó a lo largo de muchos meses algo, lo pone en juego en 48 horas y el otro tiene una nueva oportunidad también en 48 horas. Eso es atractivo este, y, y emocionante para ver. Y entonces, eh, en esa situación, saber que lo hace peligroso a ciclista... Eh, primero, el haber demostrado que tienen ganas de eh, intentar las cosas, lo hicieron con Lanús. Segundo, que son un grupo unido que ya subió del nada y ahora, este, eh, a pesar de haber perdido una gran cantidad de partidos, llegaron al final entero anímicamente y tercero que el punto más fuerte que tiene el ciclista es la comodidad de no tener nada para perder claro. entonces ellos, esté como un el en todo momento eh, digamos eh, no van a estar nunca preocupados por nada eh. entonces esa situación nosotros la tenemos que enfrentar con eh, respeto y con tranquilidad y con este jugando a la manera adecuada todo el tiempo Eh... Por lo menos ahora estamos hablando del partido uno nada más. Después, claro, claro, estamos hablando de uno. Nada, claro. Ahora estamos hablando cómo empezamos hoy, en el cual también sabemos que nosotros el 13 día que no jugamos y ellos vienen en forma de la serie con Lanús. Eh, esto es importante. También eh, tiene cosas a favor y en contra para los dos lados. Así que eh, bueno, enfocados en este día y, y y en empezar la parte más importante del torneo. Me quedo con la última frase y engancho la pregunta La parte más importante del torneo ¿Se puede en la parte más importante del torneo Mejorar o Llevar adelante eh, Estamos hablando con Julio Lamas, técnico de obras eh, Llevar adelante Algo diferente de lo que se hizo en la temporada o, o solamente se mejora Lo que se hizo en la temporada Se puede mejorar eh, Normalmente Bueno, cambiás ya el estilo de juego Que estuviste trabajando siete meses para tener ofensivamente, pero vos también tenés un montón de cosas que, distintas que podés poner en la cancha y que pueden suceder, defender a un equipo de tal de una manera o de otra eh, defender algo y eh, con un plan u otra cosa, varias cosas que pueden pasar que después terminan este, llevándote a, a un lugar eh, no hay eh, eh, no se repite siempre lo mismo que sucede eh, en los playos no hay es que siempre mejorar o siempre no mejorar, hay equipos que mejoran, hay cosas que a veces se producen y aparece un jugador como le apareció Sara a ciclista en la serie anterior a un protagonismo altísimo, cuando antes tenía uno más pequeño eh, y es, bueno una, eh, fue factor, digamos, en la serie anterior y eso a veces cambia situaciones y, y, y bueno, nosotros tenemos jugadores que pueden Eh, explotar más aún que en la temporada regular, jugadores que pueden eh, tener un nivel alto, tenemos varias opciones, pueden pasar eh, distintas cosas. No va a cambiar la línea de juego que tuvimos siete meses para ponerla, y en ese punto tenemos que aceptar nuestra virtud y nuestro defecto, este, enfocarnos en lo bueno que tenemos, poner el mejor baje que podamos para llegar lo más lejos que nos dé el pueblo. Esa es la idea, ¿no? Y, y, independientemente de que. Los entrenadores son eh, personas muy cautas en, a la hora de declarar. Bueno, siempre hay excepciones en todos los en todos los rubros, ¿no? Pero son respetuosos, sobre todo los argentinos, eh, son muy cautos, este, van paso a paso, como dijo Mostaza Merlo en aquella frase Y que el que quedó. se quema con leche ve la vaca y llora, ¿no? eh, Los entrenadores normalmente han vivido un montón de situaciones. A eso iba. Y son prudentes iba. para guiar a un grupo sabiendo que en el deporte de todos los partidos hay que jugando entonces... Si decís tontería, estás llevando a un grupo de gente por el lado de la tontería. A eso iba. Y eh, justamente, mira, eh, te iba a preguntar sobre situaciones que ya se han vivido, ¿no? Que, el, que, el, que el perdió el uno que, que le ganó el 12, que el, el 9, que no tenía chance de nada, termina ganándole al, al 2 o al 3 o al 4 y con planteles completamente distintos. Básicamente, el básquetbol es un deporte lógico y son excepciones, esas son. Eh, cuestiones que no pasan todos los días, pero digo, eh, a mí me fascina eso de, de saber, eh, y en serio lo digo, eh, el hecho de, de cómo puede trabajar el, el técnico en la cabeza del jugador, ¿no? Porque... Eh... Y poniendo la cabeza en el presente, porque la realidad es esto, Fabián, que en el básquet de verdad que gana el que juega mejor siempre una serie, hablemos de que tengan poderío parecido, por ahí si, si juega... Eh, obra con Justin Roque, aunque juegue mejor obra, por ahí gana Houston Roque del partido. Estamos hablando de... En ese punto gana siempre el que juega mejor. Lo que pasa es que va a ganar el que juegue mejor ahora, esta semana, no el que jugó mejor antes. O sea, sí. a vos acá tiene que situar la cabeza en el presente, no te va a ayudar a ganar. Ni que antes le, eh, eh, ganaste más cantidad de partidos con ciclistas o que le ganaste a ellos, este, tal partido. Eh, ni eh, que vos pongas la cabeza en, en el futuro. Eh, ahí es donde un equipo empieza a debilitarse y a perder. En este punto el entrenador siempre trata de tener la cabeza enfocada en el partido de hoy. Eso cuando sos entrenador sabes que es la única posibilidad. ¿Por qué? Y bueno, porque tenés un montón de ganas y de perdidas. Normalmente aprendes más de las perdidas que de la ganada y te marcan. Sí. Y no querés volver a pasar por ese lugar y tratás de guiar a la gente joven por ese camino, ¿no? Eh, eh, Julio, eh, ¿de qué aprendes más? O capaz que aprendes de todo lo mismo. De, de, ¿De una buena victoria, pero que vos te sabías que eras un, un poco superior o ganador? ¿O de una derrota en la que vos te sabías que eras ganador o pensabas que, que, que era un partido ganable, por decirlo de mejor manera, y que te sorprendieron con algo y perdiste? Yo aprendo de todo porque tengo la, un aprendiz a pesar de la experiencia y porque reviso con el equipo de trabajo sistemáticamente las cosas que hacemos y la reflexiono y escucho a los demás. Eh, eh, pero la realidad es que aunque quisiera que no perdés ningún partido más, nunca me sí, claro. cuando, cuando cuando hay alguna derrota dolorosa, te marca fuego y te la acordás más rápidamente. A veces es algo que te parece que puede ir para ahí y, y sin, en un segundo la tenés en la cabeza claro. la, la, la visualizás y le decís al equipo, guarda con esto que no quiero que pase tal cosa. ¿no? Sí. Eh, eh, te queda marcada. La verdad es que una derrota dolorosa te queda marcada. A pesar de que uno hubiera querido no tener ninguna, eh, yo he aprendido eh, de las derrotas Que he tenido. Y a ver, y como como, como entrenador, no como, como hombre de, de, de tantos años del básquetbol y de haber jugado tantos playoffs, no solamente en la Argentina, en, en otros países, con la selección argentina también, desde muy joven que estás en esto, eh, en esta etapa de playoff ¿en qué te fijas más? ¿En tu equipo primero o en el equipo que vas a enfrentar? Me fijo en las dos cosas, pero primero mi equipo. Si vos no tenés tu equipo bien, no ganás. No, primero vos. Primero mirar a los ojos a tus propios jugadores, tratar de darte cuenta si les está pasando algo, física o anímica, algo que no le guste lo que colectivamente se va a plantear para tratar de resolverlo antes de salir a la cancha. Primero vos. Primero te necesitas a vos, siempre. Y después, el plan del oponente, y en el cual... Trato de ser equilibrado, ¿no? Trato de que... Yo le pregunto a veces a los jugadores... Lo hablé bastante antes de que haya la charla para los entrenadores escola, La verdad que no es la primera vez. Lo, lo vengo hablando hace por lo menos 15 años con los jugadores. Que cuando tengo un jugador experto y que es muy comprometido con el, la victoria colectiva, eh, le pregunto qué le llega más, ¿no? C cómo le llega... Los jugadores coinciden en que se necesita que el entrenador del oponente te diga las cuatro o cinco cosas más importantes, ¿no? que si te dice 12 cosas te confunde y no sabe cuál es la cosa más importante, y si no te dice ninguna te deja desnudo. Entonces, eh, digamos, siempre me ocupo, intento tener la dinámica de que sepan lo más importante, y depende del perfil del grupo que tenés, a veces me pasaba en 2011 y 2012 con la selección que por el lugar del de cual venían los jugadores claro. y, y la experiencia en años ya de jugando que los tipos Uf. solicitaban un desarrollo de, más de la eh, parte individual de los equipos o de alguna jugada más que les preocupe por, su, por el lugar de la cancha que pasaba que ellos eran los que la tenían que defender este porque los tipos tenían treinta y pico de años jugando en la Euroliga y entonces por hábito Costumbre y edad eh, querían tener más información en la cabeza. Claro. Entonces, la verdad es que no hay una receta permanente, porque vos la que necesitas es la que tu equipo necesita. Claro, la que, la que ellos el mejor equipo no claro. El equipo no es tuyo, vos sos un integrante del equipo y, el, y, y, y eh, los dueños del equipo son todos los integrantes. Entonces, Vos tenés que tratar de... En definitiva, vos tenés que jugar para el equipo, no para vos, ¿no? Bueno, ya nos dijiste que el plantel está completo para esta noche. Hablamos de otras cuestiones que tienen que, que no ver con el partido en sí, sino que eh, cuando llegan estas etapas uno quiere tratar de entender mejor el porqué de toda la frase, ¿no? Los playoffs son diferentes, ningún partido es igual al otro, en la etapa marina del campeonato. Entonces uno pregunta este, este tipo de cuestiones. Te saco de la Liga Nacional, eh, si vos me permitís, y, y nos transportamos a España, donde vos... Tuviste un gran pasado, eh, has dirigido en dos categorías y has dirigido ni más ni menos que, que al Real Madrid y, y lo llevaste a una final eh, de, de, de Copa Continental, entonces este, que, que quería tener también tu opinión acerca de lo, de lo que fue o, o de lo que es hasta acá, porque en realidad ha ganado las tres competencias que ha jugado, la Supercopa, la Copa y, y, y ahora la Euroliga. Lo que fue para vos o lo que, que te dejó la, la, la gran victoria de, del Real, que además tiene, tiene dos argentinos y uno lo tuvo en un nivel superlativo este y que además fue el jugador más valioso del, de la Final Four, ¿no? Bueno, me, me, eh, me alegra por Chapu que haya sido el MP de la final, me, me vuelve a, a sorprender eh, otra vez, ¿no?, este jugador que ya es leyenda, eh, me alegro por Facundo Campazzo que integra el mejor equipo fuera de la NBA eh, del momento, eh, con el cual se ha consagrado campeón de Europa ahora, y la alegra por el Real Madrid por haber pertenecido a la casa una temporada. Eh, ellos, eh, si bien la temporada no terminó, lograron algo gigante que ganar la, la Euroliga 20 años después y que además era lo que el club quería. Después de no ganar la de fútbol y después de dos veces de perder la final, con un presupuesto sostenido seguramente de unos 50 millones de euros eh, y con un trabajo estable desde lo deportivo ideado por Alberto Herrero como manager y Pablo Lazo como entrenador, era lo que le faltaba y ahora resalta absolutamente los ocho títulos ganados en las este, tres temporadas y media que Pablo Lazo eh, y Alberto Herrero llevan al frente del equipo. Eh, ver al equipo en la Cibeles y en el Bernabéu, eh, digamos, demuestran que el club ya... Eh, digamos eh, El escenario es otro, que este equipo entró en la historia del club, que el, el equipo de básquet, digamos Yo dirigí el equipo... Eh, cuando Florentino Pérez eh, eh, era el presidente y, y el equipo no había clasificado para Pleyo por una por primera vez en 70 años, por única vez hoy en 80 años, y estaba en una reconstrucción. Y la verdad que el, el presidente del, del club, que es el que dirige el club, eh, bueno, eh, apoyaba el equipo vaque por obligación. En todos estos años, eh, se ha ido acercando hace ya un par de años que es aficionado al básquet y va con el nieto al palco y al vestuario y ahora con esto termina de meterse el equipo de básquet otra vez y en el mismo lugar que estuvo en las épocas de Gloria, un equipo que ganó nueve, cuando digo que es el mejor equipo de la fuera del NDA estamos hablando que fue nueve veces campeón de Europa, que ganó veintipico y de sí, liga, ¿no? sí claro claro, este, claro, claro, no sé cuánta copa del rey, entonces eh, eh Creo que los dos, ¿no? Chapo y Facundo están participando de, en un momento histórico, un club eh, de dimensión global, como un otro, eh, y es muy grosso lo que hicieron, ¿no? El ambiente de la Euroliga, obviamente que es el escalón abajo de la NEDA. Sí, así sí. Que, eh, Muy feliz por ello, ¿no? Y admirado por el Chapo a los 36, eh tenga lo, el corazón de siempre, la ganas de siempre que digamos el, el único cambio de la veteranía es el tiro de tres puntos de que cada vez más agregó y, y nada, juega igual este cosa que tampoco es que ese sea el único camino, ¿no? porque hay otros que se hacen más este eh, eh, pensantes y juegan con técnica y él reduce la cantidad de minutos no, Manu empezó a tener menos penetración y más juego de larga distancia, etcétera, etcétera. Él es así y en su naturaleza va a jugar hasta el final y eh, la verdad que eh, es un uno de los grandes jugadores de nuestra historia, así que muy feliz por él. Julio, completísimo todo, gracias por el tiempo, por la onda, como siempre, este, nos vemos esta noche, Dios mediante, eh, en el Estadio, en el Templo del Rock, hay Obras Sanitarias va a enfrentar a Ciclista, partido que va hoy, el segundo, el día viernes, eh, te agradecemos mucho, Julio. Un abrazo, buenos días. Ahí está, Julio César Lamas, el técnico de Obras Sanitarias, Hablando y repasando, estamos en etapas de playoff, arrancan hoy. Si bien ya arrancó la reclasificación o el reenganche, este, bueno, estamos recorriendo algunos de los protagonistas para el día de hoy. me